Soy más ha aprensión una casa donde quizás hace recientemente que ha muerto alguien asesinado no quizás eso me da más mal rollo claro Pero bueno lo que ocurre que de casas, claro lo que pasa es que muchas casas en donde han ocurrido cosas luego ocurren esas apariciones y parece que están ligadas nunca mejor está, dicho bien, lo de cosas no. claro nunca mejor dicho lo de cosa en del pasado vamos a repasar si te parece Laura algunas de esas eh, casas eh, con algunas eh, de esas historias algunas muy conocidas muy conocidas y que tuvieron mucho impacto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 Estamos en la misma. la familia del asesino la tendrán de vender por 6.000 euros, precio muy por debajo del mercado. O sea, hablamos de una vivienda de 70 metros y con terreno anexo, pero nadie la quiere comprar, sigue a la venta. Y ocurre lo mismo, por ejemplo, con la casa de Rosario Porto, ¿de sí, sí, sí, a la, la niña Asunta Basterra, Sí, sí, lo mismo. sí, que tuvo muchísima Esta, repercusión, claro, claro. Es que estamos en la misma. Esta casa salió del mercado por su precio teórico, que eran 900.000 euros,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 También con, con su historia. ¿A dónde vais? ¿Dónde nos sé, eh? invitáis a viajar el próximo pues jueves, sea por ir, la noche a las 11, a, a la 1?